Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh creyentes, no tomen a mis enemigos y a los suyos, los idólatras, por aliados y protectores. Les ofrecen su afecto cuando ellos rechazan la verdad que les ha llegado y han expulsado al mensajero y a ustedes mismos de La Meca por el simple hecho de creer en Allah, su Señor. Si realmente salen a combatir por mi causa y buscando mi complacencia, no se alíen con ellos. Les muestran su amistad en secreto, mas yo sé bien lo que ocultan y lo que manifiestan. Y quien de ustedes se alíe con ellos, se habrá desviado del camino recto. Si cayesen bajo su poder, los tratarían como enemigos. Intentarían herirlos con sus manos y con sus palabras Y desearían que renegaran de la fe De nada les servirían sus familiares cercanos y sus hijos El día de la resurrección Pues Allah los juzgará según hayan obrado Y Allah observa todo lo que hacen Realmente Tienen un buen ejemplo en Abraham Y en quienes creyeron con él Y en quienes creyeron con él cuando dijeron a su pueblo nos desentendemos de ustedes y de lo que adoran fuera de allah renegamos de ustedes y desde hoy se establece la enemistad y el odio entre nosotros y ustedes para siempre hasta que crean solamente en allah pero no hagan como abram cuando dijo a su padre pediré perdón a allah por ti Mas, no puedo hacer nada por ti si Allah decide castigarte después tras haber partido del lugar junto con sus seguidores invocó a Allah diciéndole Señor nuestro a ti nos encomendamos a ti nos volvemos en arrepentimiento y en todos nuestros asuntos y a ti nos volvemos en arrepentimiento Es nuestro retorno el día de la resurrección. Señor nuestro, no dejes que caigamos bajo quienes rechazan la verdad, ni que seamos la causa de su incredulidad. Y perdona nuestros pecados. Señor nuestro, ciertamente, tú eres el poderoso, el sabio. Realmente, en ellos existirás en Abraham y en quienes creyeron en él. Hay un buen ejemplo para quienes de ustedes anhelan el encuentro con su Señor y la recompensa del día del juicio final. Y quien se aleje de lo que Allah ha ordenado y se alíe con quienes niegan la verdad, debe saber que Allah no necesita nada de nadie y es el único digno de toda alabanza. Puede ser que Allah establezca el afecto entre ustedes y que no se puede hacer nada y quienes consideraban sus enemigos, una vez han sido guiados hacia la fe. Alá es todopoderoso y Alá es indulgente y misericordioso. Alá no les prohíbe tratar con amabilidad y justicia a aquellos de entre quienes rechazan la verdad, que no los han combatido por su religión ni los han expulsado de sus hogares. Ciertamente Allah ama a los justos. Lo que él les prohíbe es que tomen por aliados y protectores a aquellos que los combatieron debido a su religión y los expulsaron de sus hogares y a quienes colaboraron en su expulsión. Y quien los tome por aliados y protectores, serán los injustos. Oh creyentes, cuando les lleguen las mujeres creyentes de la meca con la intención de emigrar hacia ustedes después del tratado de juda y billa comprueben su fe para asegurarse de que emigran por la religión alá es quien mejor conoce su fe si tienen certeza de que son verdaderas creyentes tras haberlo ellas jurado no las devuelvan a sus esposos idólatras de la meca ellas no son lícitas para ellos ni ellos son lícitos para ellas y entreguen a los esposos idólatras de las mujeres que han aceptado el islam los bienes equivalentes al mahar que ellos se les ofrecieron cuando las desposaron no incurren en pecado si se casan luego con ellas siempre y cuando les ofrezcan unos bienes como mahar y no mantengan los lazos matrimoniales con las mujeres que rechazan la verdad y pidan a los idólatras los bienes que les ofrecieron a estas cuando las desposaron y que ellos pidan lo que entregaron a sus esposas cuando las desposaron esto es lo que Allah dictamina y así juzga entre ustedes y Allah es omnisciente y sabio y si alguna de sus esposas huye hacia los idólatras y tras una batalla obtienen un botín entreguen a quienes perdieron a sus esposas lo equivalente a los bienes que les ofrecieron como maher cuando las desposaron y teman a Allah si realmente creen en él oh profeta si las creyentes se presentan ante ti jurándote que adorarán solamente a Allah que no robarán que no cometerán fornicación ilegal ni adulterio que no matarán a sus hijos que no atribuirán a sus esposos hijos que no son de ellos y que no te desobedecerán cuando les ordenes el bien acepta su juramento de fidelidad y pide perdón a Allah por ellas ciertamente Allah es indulgente y misericordioso oh creyentes No tomen por protectores y aliados a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah, pues han perdido toda esperanza de obtener la recompensa de la otra vida, al igual que quienes rechazan la verdad de entre ustedes, han perdido la esperanza de que los muertos resuciten de sus tumbas.